Herriotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausumediak ekoiztutako saioak. <totipen> Txaldeon lagunak, hemen gaude txingurri hotxak, txingurri hotxaken, programa bereziotan, bueno, berezia ez, astero egite dugu, da, bueno, gaurkoan limoi di, ba, omenan bat egin nahi diogu esker milla, marroi honengatik gatik, uh, usten gaitu, da orain zantitanik egin behar dugu dana. Bueno, hemen dugu Santi. Kaixo, Xanti, atzaldeon Aparra, atzaldeon Zuk ere... aurkamiento popular baten... Aldeko azera, ez? Bai, bai, bai Orduan gure mendeko abilak dugu noiz bait Bueno, beste, beste aldean Pepi dugu Kampasko etorrita etorri eta eh, kol, Kolzerolako beste aldetik, ez? Eh? Apa, a, Kaixo? Apa, Bueno, vera gaur eh egizu zuzen saioarekin harituko da, be ba gonbidatua bezala edo. Da bueno, ba eh, eskerrik asko etortzagatik, Peppi. Ba, muchas gracias por venir. Bueno, vera gre, gre, Grecia en Jaio sinan, ¿es? Eh, a ser azuk o Sí, sí soy Grecia, si, pues, si, ¿no? Sí, si, vale, sí. Si. Vera que ta bueno, ta gara visita a hitea. <risa> da veraekin egon gera minutu batzuk. Bueno, va, eh, así que gracias a yo aquí, no, eh, da bueno va, a ver, Santi, que ser digun prestatu a Gaur Coraco, a ver. A Parraxaldeón, bueno, hablaremos un poco sobre la cooperativa, como, como todos los programas, y nada, y esta semana haremos una entrevista a Pepi, que viene de un colectivo de Barcelona, a las afueras, que en la Sierra de Coixerola, donde ya llevan 14 años, y que se llama Campo Ascual. Irubebikoitzaerriochak.info Irube Irube Irube Irube Bueno, ba, eh, Santi, casi que... Ahí va. Bueno, ahorrera ba, guaz, así no iba a eso, Santi. Pues ha y nada, empezamos un poco con el tema del repaso de la huerta, de la cooperativa Barea Bar Bar Laia y bueno pues nada con todos estos días de buen sol pues nada ya están germinando los ajos están creciendo las habas y los guisantes además que han estado creciendo un montón de malas hierbas que pues eso que con el, con el sol crece más que los de los cultivos y hemos estado quitando malas hierbas y, y bueno es un poco con lo de la huerta eh, la verdura ya está bajando por, por los fríos y las nevadas que ha dejado varias varias verduras bastante machacadas con las heladas pues como las coliflores y las acelgas Y bueno, y esta semana con el reparto pues hemos estado repartiendo puerros, zanahorias, ya pocas zanahorias porque los topos se las están comiendo bastante y luego pues escarolas lisas, rizadas, achicorias, berzas, lombardas, coliflor, brócoli, nabo daikon y perejil. Es un poco con, con relacionado con el reparto. Y bueno, pues ahora con estos días pues poco más estamos haciendo la huerta, de, de, todavía es invierno y nada, y, y en uno, en unas semanas pues ya empe empezar a preparar la tierra, estercolar para para la primavera. Bueno, vaingo du santik esaten zuenaren itzulpentxo bat. Eh esatearena ba, azken bola da honetan, ba direla babak, illarrak, Azitzen ari direna, e, guraldi onan abaritzen ari da, eta baitaren hola ez, belartxarrak e, banditzen ari dira, eta hor lan pixkat izan dute horrekin. Bestalde, ba, kooperatibaren e, banaketan egin dutena, edo banatu dutena, porruak, asenorioak, eskarola, kazak, azaloreak, perrexila, e, naboak, eta beste batzuk banatu dituzte asteontan. Eta bueno, esaten zuen ba, garai hauetan negua denez ba gutxi dagoela eta egin behar izango den hemendik an eh ba, batzutara izango dela e, ba lurrari vuelta eman eta hasi berriro ere lantzen. Eta ni badaukat galdera bat sandirentzat dela e, nola egiten da vuelta emateko oraindik gauzak landatua daudenean, zeren gure inguruan ba ikusten dira baratz asko Eh, neguan usten ditustenak, es ditustenak eserlandatzen, baina neguan landatzen denian, eta vuelta eman Barzayonean, ziren oraindika negungo dirak gauza batzuk, es diren akatera. O sea, entonces, ¿cómo como se hace? Pa a dar la vuelta, si igual todavía no han salido las cosas que, que se supone que tienen que salir. Pues de momento nosotros lo que hacemos es dejar la, la huerta eh, como estaba cuando se recogieron las últimas cosechas. ...tampoco darle la vuelta para que la lluvia, o sea, dejarla sin hierba... ...y que luego la lluvia, pues que arrastre todas los minerales... ...y todo el estirco que se le ha echado... Y, en, ...y entonces sería darle estercolar y darle la vuelta en el momento antes a plantar. O sea, nada más estercolar se plantaría. Sí, hombre, sería lo suyo estercolar y dejarle una, un tiempo para que se vaya mezclando bien con la tierra... Pero bueno, con con los con la lluvia que hace por el clima que tenemos aquí, estercolamos y ya mismo le damos la vuelta para que se mezcle todo bien. Y no no crea eso acidez en la tierra, no no supone problema. No, bueno, no sé si creará acidez o no, pero hacemos así. Bueno, ba, nire galderari erantzunez, santik esaten zuena zen, eh, basken finean eh, lurrari vuelta eman eta ongarria geitu eta berehala landatzen dela. Beraz, ez naiz beste landare batzuk egon, ba hoiek ateratzen direnean, ba segituan ematen zaio buelta, E, ongarria botatzen zaio eta printzibioz ez dela gehiegi egi itxaron behar ba, urak eta eurillak bere lan eiten dula guzti hori lurrarekin nazten eta beraz ba, segituan hasi e, asidaitekela ba, berriz gauzak landatzen lur hortan. Zeta irratiean 89.7 FMen la bueno, eh zaitezte e, internet, internet bidez, entzun desakezu desakezu hau, eh antxeta herriotzak.info blogetik, e, hor egunero aktualizatua da hemendik 2 minutura edo, gure elkarrizketarekin y los que están dentro no están derrotadas pues la revelación no creen a la lucha de Pepi, Honguito Ria, da, bueno, va Santi que ingo su galdera va a tu Santi te va unas preguntas ahora y bueno ya ya os animáis vosotros, ya os apañáis. Pues nada, a Opa. ver, eh, te queremos pro, eh, preguntar pues eso, cómo empieza todo este, este proyecto neorural o medio rural que, que habéis empezado por ahí por la Sierra de Coiserola y que nos contaras un poco los inicios y cómo ha empezado todo, todo esto. Bueno, nosotros más bien nos uh, definimos como urbanos y, y no neorurales. Pues todo eso empezó en uh, 96, cuando el movimiento Ocupa en Barcelona estaba en un muy muy buen momento y sobre todo después del desalojo del cine princesa que ha sido un caso así bastante cañero que implicaba mogollón de gente y todo eso. Pues después de este desalojo se han ocupado un montón de centros sociales en todos los barrios de Barcelona, eh, con bastante actividad. Eh, Camp Pascual era um, un proyecto de autogestión, pero eh, con la, la intención eh, eh, de unir un poco lo que es campo y ciudadano. Así que, bueno, la gente de la ocupación urbana nos considera montañeros y la gente de la ocupación rural eh, nos considera urbanos. En verdad, eh, no tenemos uh, identificación bien clara, ¿no? Y, y nada, por lo general, uh, pues eso, ¿no? La idea era... Um, Aunque, bueno, el grupo inicial de gente era pues la mayoría estudiantes o gente que ha vivido siempre en ámbito urbano, eh, pues la apuesta era pagar a una vida rural uh, autogestionada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿y qué hacéis allí? ¿Cómo, cómo os organizáis? Bueno, pues eh, nos organizamos de una manera asamblearia, así que bueno, todas las decisiones se toman en la Asamblea General, que se supone que es anti-hierárquica, anti-autoritaria y bueno, todas estas cosas que se intentan hacer en espacios horizontales. Eh, y las decisiones se toman por consenso, pues esto, dale que te pego hasta que todo el mundo se ponga eh, de acuerdo. Um, una cosa un poco rara que tenemos es que físicamente el espacio del centro social no se separa eh, por lo que es vivienda, entonces eh, la asamblea de lo que es vivienda pues gestiona eh, lo que es centro social, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo qué sé, ahí, hay varias cosas, ¿no?, que a veces se, se mezclan, ¿no? Y nada, pues supongo que nos hemos juntado con esta manera, porque, bueno para conseguir um, cosas así pesadas como la autogestión o la autosuficiencia, siendo uno o pocos, pues es más difícil, ¿no? Nuestra apuesta era, pues, hacer las cosas en, en grupo y todo eso, ¿no? Um, diría que nos caracteriza um, un anticonsumismo, un poco a todas, que sería algo que nos une, ¿no? Y, ...y anticapitalistas también, ¿no?... Um, ...no sé... ...y nada, como punto también... Uh, ...que quería así decir... ...es que eso, que en ningún momento hemos planeado... ...hacer una burbuja rural... ...para englobarlos dentro de esta... ...que um, tampoco queríamos eso... ...la casa bonita, cómoda y autosuficiente... Eh, no sé, nuestra movida bueno, nuestra intención era siempre implicarnos y, y eh, tanto en movidas de ciudad como de, de campo y, y bueno yo qué sé, mantenerte políticamente activo también no uh -huh. sé, en varios ámbitos, ¿no? Sí. Porque para pa sacar todo esto adelante, pues ¿qué, ¿qué tipo de economía lleváis y cómo os, os hacéis el reparto a las tareas? Si es que hmm. ¿Os repartir las tareas y...? Eh, bueno, en este sentido, mmm, primero veamos el tema de economía. Hemos optado por una economía común, eh, por lo menos por lo que son ah, las cosas básicas. ¿no? Entonces, nuestras necesidades básicas de mmm, comida o infraestructura de casa, pues todo esto sale del bote común. Y la entrada eh, en este bote se hace pues con la, la venta de pan. Había un horno de leña de estos grandes. Entonces hacemos pan y lo vendemos a cooperativa mmm, a cooperativas. Así que bueno, pues eso. Venta directa a los consumidores pues sin IVA, sin controles. Mmm, de una manera ilegal porque no es un taller legalizado. Pero bueno... Y luego también cuidamos dos caballos que, bueno, la propietaria nos paga por eso. Estas son nuestras dos, eh, dos entradas. Luego las salidas, pues eso, nuestra manera de funcionar se basa mucho en la confianza porque eh, sí que se apuntan todos los gastos, pero cada una de nosotras abre el bote, pilla dinero, lo apunta y... ...y ya está, entonces es una, es un modelo de funcionamiento... ...que no se podría aplicar en, en colectivos de mucha gente... ¿no? ...porque se basa mucho en la buena fe eh, de la gente. Tener economía común, pues um, te hace minimizar mucho los gastos... ...entonces uh, en este sentido a mí, por ejemplo, me conviene mucho... ...pero a la vez coordinarte y ponerte de acuerdo con mucha gente es complicado, ¿no? Entonces, no sé, siempre uno hace su balance y, y decide, yo, no sé, estoy bastante agradecida, ¿no? Por eso. Entonces, eh, solo trabajamos para para eh, nuestros gastos extra quiero decir todos los gastos básicos se cubren uh, eh, con, uh, con el tema de pan y eso ¿no? vale, mm. con, con respecto al reparto de tareas como cómo hacéis toda la gente participa en el pan a la hora de hacer el pan mm. eh, la casa el tema de comidas no todo lo que es la, la gestión de, de los bueno, del día a día de la casa. Eh, mm, bueno, en este sentido, mm, nuestra manera de organizarnos es un poco especial, ¿no? Un poco pensamos que la división de trabajo es lo que mm, te hace especializar los trabajos entonces crea jerarquías. Y nosotros no creemos ni en los turnos de trabajo ni nada de eso, ¿no? Las tareas mmm, se conocen bien entre todas porque más o menos sabemos lo que hay que hacer en casa. El pan es una cosa obligatoria que, que bueno, todo el mundo participa, todo el mundo hace pan. Luego, mmm, si por una época no te va bien o lo que sea, pues no, y estas cosas se, se entienden, ¿no? Pero bueno, nuestra idea es, uh, mm, no sé, no hacer turnos de trabajo, no hacer comisiones con rotación y, y no hacer priorización de las tareas mm, en el sentido que es uh, igual de importante cocinar que arreglar la bomba o no sé, mm, en este sentido... Pues cada uno sabe lo que tiene que hacer y para hacerlo tiene que hacerlo con ganas. Entonces, bueno, nadie te impone hacer nada ni la misma asamblea de tu casa. Entonces, uh, con esta manera nosotros creemos que se potencia la, la responsabilidad um, individual, ¿no? Y bueno... Um, ongo que campusscu se podría acusar entre comillas de un colectivo individualista porque en muchos aspectos se promociona el individualismo ¿no? de... y, y hay bastante margen para tomar iniciativas y, y actuar de manera individual ¿no? y no sé porque luego también con el tema eléctrico tenéis una especie de autogestión ¿no? y pues eso, sois bastante gente los que vivís en la casa, pues ¿cómo, cómo organizáis todo el tema este de la electricidad? Eh, bueno, electricidad, agua y... Vale, pues pillamos los temas así por partes, ¿no? Agua es algo que hemos conseguido la autosuficiencia al 100%, recogiendo agua de lluvia y hay un pozo en la finca pues con eso lo llevamos bastante bien Si hay años de sequía, pues claro, no hay agua, entonces tenemos que regularnos, ¿no? Y pues primero se deja de hacer huerta, luego... Pero últimamente era arabez. No sé, hemos aprendido de gestionar no en lo que son recursos. En el tema electricidad, pues andamos con energías renovables de estas... Entonces tenemos uh, en la casa grande energía solar y eólica, ¿no? Que se suele complementar porque cuando no hay sol habitualmente hay viento, ¿no? Ahí, pues no sé, más o menos todo el mundo tiene que estar al tanto de cómo funciona la cosa, de poder ver y decidir si hay eh, electricidad disponible para hacer una u otra tarea, ¿no? para cosas energéticamente muy exigentes, pues tenemos un generador y es algo que, bueno, ocasionalmente se hace servir. Pero, bueno, por lo general, así con los años, ya hemos aprendido, ¿no?, autoregularnos, ¿no? Uh -huh. Bien, y con, con el tema de la convivencia, ¿cómo gestionáis el, todo esto? O sea, ¿pasa mucha gente? ¿Habrá conflictos? como ¿Cómo te lleváis a este tema? Bueno, el mmm, tema convivencia es un poco, no sé, mmm, según el caso, ¿no? Entonces, era lo que te decía antes, que nuestra apuesta es para potenciar la responsabilidad del individuo, ¿no? Entonces, bueno, se supone que cada una tiene... Mmm, Hay eh, que saber en cada momento por qué está allá y, y, y cómo vive con las demás, ¿no? En este sentido muchas veces es una autocrítica constante todo, todo el rato, ¿no? Pero bueno, no sé, intentamos solucionar las cosas como podemos y según el caso, no sé... Eh, las cosas más simples se suelen solucionar en la asamblea de lunes, que en verdad es el momento para solucionar eh, todos los conflictos básicos, ¿no? de, de convivencia sobre todo, porque en uh, cuestiones políticas más o menos estamos de acuerdo todo el mundo. ¿no? Entonces, no sé, la gran mayoría de las cosas se hablan uh, pues uh, los lunes en la asamblea. Y, y de una manera inoficial, pero bastante eficaz también en las sobremesas, porque se suele comer y cenar juntos, entonces, bueno, mmm, la sobremesa suele ser también un espacio de, de hablar las cosas muchas veces, ¿no?, de, sin tener este ambiente asambleario, ¿no? Ingo dugu, vamos a hacer una pequeña traducción para los que no entienden castellano que se vayan enterando. Beraz, eh, pepirekin hitz egiten ari gera, Kampaskualeko kidea da. Kampaskual eh, mila beratzi dut, alaro sortzen den proiektua da, Bartzelonako okupazio mugimendua, ba oso indartzu zegoen momentu batean. Kampaskualek eh, duen berezat, berezitasuna, ba, nekazaritza, nekazaritza mundua, nekazaritza mundua, eta mundu urbanoa naztu nahi dituen proiektu autogestionatua dela, ba, ba da berezitasuna, ez? E, asamblea baten bidez antolatzen dira, eta kontsentso bidez hartzen dituzte erabakiak. E, Kanpaskoalen bertan, babai zentro soziala eta bai etxe bisitzak dituzte, eta beraien ezaugarrien artean ba, kontsumoaren eta kapitalismoaren aurkako jarrera batu ba, bai, hitu pepik bereziki. E, esaten zigun ere bai, ez dutela burbu batean izan nahi, baizik eta implikazio soziala bilatzen dutela, bai hirian eta bai nekazal munduan, balen esaten zuen bezala, askenean bien arteko nasketa bat delako. Ekonomi aldetikan, ba, ekonomia mankomuna dute oinarrizko beharre, beharrak kubritzeko. Horretarako e, beraien ekintza nagusiak ogia ekoiztea da, e, alde batetik kontsumitzaile kooperatiba bateri saltzen diete hau, eta baitare e, bizaldi zeintzin dituzte eta horren ere badiru bat e, jasotzen dute. E, Lana banatzeko modu berezia dutela esaten zuen, espezializazioatik e, ba, IES egiten saiatzen dira, e, askenean esaten zigun ba, berak e, o, espezializazio honek hierarkiaren astapena dela egin e, batean, eta beraz saiatzen dira ba, denat denen artean egiten edo behintzat edo zeinek jakitea ba, edo zein gauza egiten e, ba, saiatzen dira. E, bestetik e, eta honekin lotuta esaten zigun Norbanakoa garrantzi handia daukala naiz eta proiektu kolektiboa izan eta bueltatuz pixka behar nagusietara ba, ura, e, ura zitziten zigun azken autogestionatzen dutelako hau ere bai euri ura jasotzen dute eta baitare putzu, putzu baten bidez balortzen dute eta argindarra argindarraren aldetik ba, eguzkia eta aizea probetxatuz energi, energia ekoizten dute e, beste galdera batzen nolako erlazioak ematen diren ea kombi entzia zaila den eta azkenian pepiultzen zen pixkaate lehenna aipatutako e, individualismo igualez, baina individuaren inportantziara. E, azkenian saiatzen e, direlako beti inorrez behartzen gauza bat edo bestia egiten baizik eta bilatzen jendea bakoitzaren e, ardura puntua, eta esaten zigun ere bai ba, ba, dituzten arazoak, ze azkenian nola ez e, ba, arazoak ere bai ba, dituzte dozein e... Ba, pertsona bezala zaiatzen e, ba, dira konpontzen azteleen dituzten dituzten da hoietan edo baitare ba, esaten zigun modu informalagoan ba, askaldu edo afaldu eta tagero izaten dituzten e, ba, bilera txoetan ziren askenean esaten zigun e, zerbait eipagarri bezala ere bai ba, egunero askaldu eta afaltzen dutela a, denek elkarrekin Beraz, e, orain musika biskabat, endika? Goazen ba? Hotxak. GONEKIN EROBERO TXINGURRI OTSAK MUNDU OTSAK GUDEKUNKA Herri mugimenduaren ahotsa, antxeta irratian, arratsaldeko ordubietatik hiruak arte, eta gaubeko zortzitatik arte. karte. pauzu mediak ekoiztutako saioan.! Proletariado, eres esclavo en esta civilización, eres parte de la mercancía, solo eres pieza de producción. Abolidos y desposeídos, ya no hay lugar para el reformismo. Si no destruyes el sistema, no habrá sistema alternativo. Somos los desheredados del mundo. animales contaminamos el planeta buscando la felicidad que quedó en nuestro pasado animal y ahora somos los desheredados de un mundo perdido, perdido. sin pasado ni futuro vítimas del progreso somos los esclavos que no pudisteis adofrinar vuestra mejor pesadilla Los sueños hechos realidad Hechos realidad Los desheredados Las despaseídas Ordes proletarias recuperando las calles Arde las iglesias El pueblo está organizado Capitalizando bueno el carri, el carri es que dugu, así que naidusunean, Santi Pues nada, queríamos un poco a ver el tema de cómo os gestionáis los recursos básicos, pues como la comida, la salud, que nos contaréis un poco Eh... Claro, la comida es algo muy básico, ¿no? Que los primeros años, uh, pues, ha creado bastante conflicto. Pues el típico conflicto que tienen, pues, todos los jóvenes preocupados que, bueno, se, no sé, más radicalismo, ¿no? Pues no se cocinaba carne, no se compraba lácteos, no se compraba café, no sé, todas estas cosas. Luego no sé pues um, se ha ido relajando porque cada uno para estar a gusto en el espacio que vive pues tiene que poder uh, comer uh, y con bueno y beber pues lo que a uno le, le gusta entonces bueno esta cosa nos ha hecho más uh, flexibles no al uh, nivel comida no mm -hmm. Nosotros eh, producimos mmm, una parte ¿no? de, de lo que comemos y siempre se, se intenta eh, comprar lo mínimo, ¿no? Pero bueno, hay, yo que sé, épocas pues como ahora que tampoco hay mucha verdura, ¿no? Y épocas mejoras, eh, igual el verano y eso. También eh, reciclamos mogollón. Pues al estar muy cerca a un eh, núcleo urbano, pues allá se tiran muchas cosas y realmente puedes aprovechar de, de mogollón de comida ¿no? que, que otros tiran, ¿no? En este sentido, por ejemplo, también hay muchos campos abandonados y bueno, pues recogemos olivas, manzanos, varios tipos de frutos secos, pues todo esto, ¿no? Y luego compramos, compramos sin uh, tener unos uh, criterios fijos, pero bueno, se intenta, bueno, pues mm, no sé, por lo menos el tema envoltorios o lo que sea, pues que no haya mil uh, plastiquitos, se compra granel, bueno, en cantidades grandes, ¿no? O, que sé, la leche, pues, en una botella de cristal retornable y no en tetrabrica. Hay pequeñas cosas que, que sí que cuidamos, ¿no? Pero, bueno, es una mezcla, ¿no? Y luego eso, pues, haciendo varias cositas para complementar tu dieta. Pues tenemos un gallinero, de ahí pues comemos huevos y, y carne está la cervecería y hacemos la tafía de la que a lo mejor hablaremos más tarde bueno se han hecho intentos de hacer miel se hacen mermeladas porque la finca tiene bastantes frutales y eso no sé pues intentando un poco de todo no pues como centro social qué tipo de, de actividades hacéis y qué relación tenéis con los vecinos <risa> Bueno, allá donde estamos, pues es uh, una localidad um, pija. Tenemos muchos vecinos de chalets que, bueno, no tenemos mala relación, pero tampoco um, hay mucho intercambio. No tenemos enemigos, digamos, en el barrio. Luego, um, el, el resto de las casas ocupadas que hay allá alrededor, Eh, mmm, todas las demás son más pequeñas y para todas estas casas, sí que hacemos la función del centro social mmm, no sé, desde la función del locutorio porque tenemos el teléfono internet del barrio hasta yo que sé el punto central de información donde llegan los carteles y todo eso y donde se hacen reuniones de todo tipo luego mmm, Eh, a nivel uh, más uh, eh, cara afuera, eh, eh, me molaría comentar que eso hay una biblioteca que mm, se ha montado pues, porque pensamos que eh, eh, mola el intercambio libre y gratis ¿no? de, de ideas y de conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, está abierta todo el rato y, y funciona también con préstamo y todo eso, ¿no? Luego hay cine de barrio también, todos los jueves, mm, se intenta poner un documental y una peli, a veces viene, eh, eh, digo, con el documental hay una charla relacionada o algo así, y también ofrecer el espacio a varios tipos de cosas, jornadas de varios colectivos, es que por allá ha pasado, no sé, colectivos de todo tipo, ¿no?, de... Eh, no sé jornadas de formación yo que sé talleres de poda por ejemplo cosas de estas ¿no? y los últimos años también eh, funciona un eh, proyecto de crianza compartida la mini piña para los chiquis y eh, bueno así que esto hay espacio para todos ¿no? desde mocosiños hasta Eh, ...más grandes... Mm, ...no sé... Ha, ...han pasado cosas variopitas... ...por ejemplo se me ocurre... ...no... Femigas... ...que era un colectivo... Un, mm, eh, ...que se ocupaba así de cosas... ...de cómo producir metano y todo eso... ...pues han venido y han hecho... ...una instalación experimental... no ...allá en campus ...les hemos ofrecido el espacio... ...y ellos han montado toda la... ...infraestructura... ¿no? de Bueno, un compostaje anaeróbico de caca de caballo, ¿no? Para producir así gas. No sé. Uh -huh. Y luego cara afuera también, que no es uh, solo que invitamos gente a venir allá, sino nosotros también nos implicamos en varias redes, en varias luchas, sobre todo de luchas en defensa del territorio y no sé en varias historias, tanto en campo como en ciudad ¿no? uh -huh. Bien, porque luego nos ha llegado un libreto que suele hacer allí el colectivo de, de vecinos que le, le llama el panfleto y no sé, explícanos un poco en qué consiste esto Bueno, esto era eh, las instrucciones de uso un, un poco de la panadería de Campas, porque Aparte de hacer pan nosotros, pues cuando nosotros nacemos la panadería está abierta para que la utilice eh, quien quiera, entonces las casas ocupadas vecinas se han organizado y hacen su pan. Entonces son como seis o ocho casas, cada vez pues le toca un par de casas hacer y así tienes pan para todas las semanas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, con todo esto, ¿cuánta gente estáis ahora eh, viviendo y... Bueno, ba, sar, eh, lortu dugu teléfono arekin eh, contactatzea Bueno, sartuko dugu barrura, ¿vale? Vale bueno. Hola, Ferran A ver... ¡Aupaí! ¡Hola! Buenas A ver... ¡Aupaí! ¿Demo Pachi? ¿Qué tal, Pachi? Estamos ahí en un caserío ahí en Onda <ríe> ¿Qué tal? Nada, Bien. estamos ahí que se lo montan de puta madre estos catalanes A ver qué querías decir, que nos has llamado aquí urgentemente. Ah, para no, pues esos catalanes ahí, os tengo un montón de proyectos, se muy bien, ¿no? Sí, se muy Ahí, bien. hostia, nosotros ya en el caserío, pues nada, ahí con las gallinas y toda la historia, ya casi estamos en danza y eso. ¿A qué hora levantáis vosotros? Bueno, ya sabes, se levanta muy pronto para hacer todo esto, <risa> pero tú no tienes mucha pronunciación de onda arriba, ¿eh? Me cago en Dios, pero si yo ahí al lado de... Ahí soy Kipuchi de toda la vida. Ya, <risa> ya, yeah, yeah, yo también me cago en Dios, ¿eh? <risa> A ver, qué hostias. Sí, bueno, okay, como te dije entonces, antes, vosotros, okay. las cosas se tienen que hostias. hacer con ganas, ¿eh? Las cosas, Pachi, o se hacen con ganas o no se hacen. Así que nada, que si un día el edredo empieza mucho y no te quiere levantar... Pues que no te levantes ¿sabes? <risa> y ya vendrá no. el día que te vendrán las ganas, ¿no? <risa> ¿Qué te parece? Bueno, filosofía esta, ¿no? Bueno, no sé... A ver, a ver... Hay un montón de plantas ahí en la huerta, ¿no? ¿Cuáles tu, cuál son tus ¿cuál tu flores ahí favoritas? Las que colocan... ¿Cómo es cómo...? ¿Cuáles son esas, hostias? Bueno, las que colocan, hay varias... En el huerto medicinal... Bueno, las buenas ¿Y tú aguantar... qué quieres saber exactamente? Bueno, que estáis un, un montón de liados ahí vosotros, ¿no? Ahí no paráis, no paráis, no, no hay manera, ¿eh? No, no hay manera, hay un montón de cosas No, no, no, aupa esos catalanes, os lo montáis Aupa ahí ver, Felicitaciones, ¿eh? Y aparte de eso tenemos el culo inquieto y no nos podemos quedar en casa, y ya veis Aupa ahí, aupa ahí Aupa ahí Bueno, pues gracias por la pregunta y, y seguimos a ver con... Bueno, para terminar, pues ya la última pregunta que, que siempre se anda haciendo la gente, pues eso, ¿cómo es eso del amor libre y todas estas cosas que, que suele pasar en este tipo de, de colectivos? O cuéntanos un poco, a ver bueno hay todo un mito sobre esta historia no sé los primeros años que a lo mejor era la época de recuperar la finca y todavía no tenía cada uno su habitación sí sí se practicaba un poco esto es lo que se llama amor libre ¿eh? y no sé la gente ya por las noches andaba preocupada y todo eso no buscando compañía pero ahora entre que somos más viejos cada uno tiene la vida y todo eso De amor libre ni hostia, ¿sabes? Eh, la verdad que bastante parejismo, bastante baby boom. Eh, bueno, cosas normalillas igual igual que en cualquier otra casa. Vaya. O sea, que esto es un mito, ¿no? Mito total. <risa> bueno, ¿hacemos otra pequeña traducción? Vale, y bueno, y ya pues... Y acabamos, sí, acabamos ya con la, pero, con la entrevista bueno, Pepi no la despedimos Porque en la se sección de Zucseu kegin eh, participa hoy Así que esaten en unbe de sala dugu laburpen bat, ora ingoan Endikata artean, ni erdilla puntatu dut Eta berak beste erdilla eh, Pepi que esaten zuen eh, Baratza bat dutela eta bertatik eh, Jaten dutela Bagheien, ba esaskenian eh, produktu desente Ateratzen dituztela Gero ere bai eh, jateko gauzak lortzeko Bierzik dute E, hau da, e, irira juten dira eta besteak botatzen dutenen artean gauza proetxagarriak hartzen dituzte eta baitare, ba, zelaia abandonatuetan, atuetan, ba, ondoan dauden zelaia abandonatuetatik, e, atuetatik ba, gauza ateratzen dituzte, hainbat zituen sagarra, olibak eta horrelakoak. E, gero ere bai, erosketa batzuk egiten dituzte nola ez, e, baina baitare honetan ba, kontuan hartzen dituzte, e, ba, hainbat aspektu adibidez esaten zuen, basaiatzen direla Plástico pilla duten produktuak que erostea. Ba, igual eroste dituztenan gauza kantitate handiak eroste dituzte aliketa plast edo zabor gutxien sortzeko e, gero esaten zuen baita ere bada dituztela e, oioak e, eta hortikan ateatzen dituztela ere bai arraultzak, e, bai mermeladak ez egiten dituztela hainbat kontu, bai beraiek e, egiten dituztela guztien jo, tendikari txulpenarekin jarraitzea bueno ba e, gazte txantzeko bat ere erabiltze dute <coughs> ber espazioa da bueno, ba bilerak, e, e, bilerak ite dituzte el el carteekin, gisa mugimenduko el, el da gero ba liburutegi badakate, distribuidora bezala ere aritzen dire, ba maileguak egiten da nere, ba, ba arrakasta daka, gero ere bai ostegunetan ba filmak eta botatzen dute, zinea de barrio etset diote eta bueno, dokumentalak eta pelikularren ba botatzen dute ostegunero eta gero baitzaldi txiki bat egiten dute ta gero ba esanez ba e, e, irekia dagola da el cartea askokin lan egiten dute gero ere formakuntza tailarrak emate emate dituzte poda suaitzak e, mosteko edo kontzerbake egiteko edo sendabelarrak ere ta bueno ta gero asken bolada honetan umeekin lan egiten ari dire se bibun bat egonda eta bueno, da an ikaste dute umeek da <coughs> Naiko autogestionatua de eh eh umen formakuntza ta bueno gero gasaren ere ba, autogestio esperimentu bat egidu dute ba, saldien kakarekin ba eh, fermentazio ba, bueno a saiatu dute ba gasa lortu ta bueno da ez eh, adutenes ba ba, eh, ba batzuk ere egidu dute gas horrekin ez Bueno, ba, gero ere bai, liburuzka bat argietaratu dute, e, e, ogiari ogiaren kontuarekin kontuari buruz, da bueno, da esanez okinde, okinde, okindegia, ba, elkarte da, eta herri mugimendu guztiei ba, irekia dagola eta astean behin herri mugimenduak elkartzen direte eta ogia egite dute beraientzat. Gero ere erlasio sentimentalei buruz hitze egiten dute, ba, E, Hasi eran, ba, pixka libera la zen asuntoa librea, bon, koitzan nahi, nahi zuen egiten zuen, da horrein bueno, ja ba, modio libre hori modas pasazai edo berritasuna pasazai edo horrein nahiko normal, normalizatua daude erlazioak, da bueno, esan ez es, eh, el, el amor libre ba, mito bat dala, ez? Ez genian, erlazio konvenzionaletara ba, voltatu direla volta dire edo. Ba, esaten genuen ere bai, E, Pepide eindako elkarrizketa hau kanmaz ba, duu kan, masdeu, e, kan buruzko elkarrizketa hau hemen bertan bukatzen dugula baina pepi gurekin gelditzen da ere enzugxekegin sezioan ba, parte hartuko du. Hiru bekoitza Erriotak. Hiru bebikoitza herriotak.info txingurri hotxaken, irratian, larogitabeatzi.saspin da bueno, berriz esango dizuet, errihotxak.info e, bloguean, ba, entzun dezakezue hau, interneten bidez, e, egun eratua, da bueno, ba, e, gizu zusek seksiarekin ba, aurrean egingo dugu, da bueno, esan dugunez leno, ba, hemen pepik, e, ratafiak, e, ratafiaren errezeta ba, emango digu, en Cataluña, en oso, oso famatua tú adén edad mágicoa, es ¿eh? Bueno, va así que era ratafía de Quint. Bueno, Pepi, cuando quieras, pues nos comentas un poco cómo elaboráis esa ratafía que tanto nos gusta a todos. Sí, sí, está buena. Y es una de las cosas tradicionales así que vamos manteniendo, ¿no? ...como que es el típico licuor catalán que, que se hacía las masías... ...cada masía tenía su receta única... ...y, y eso, o se suele hacer el día de San Juan... Eh, ...y seguimos haciendo eso, no por cuestiones religiosas... ...sino porque tiene la materia prima, los ingredientes a su mejor punto... ¿no? ...entonces nosotros como alcohol base utilizamos alcohol de 96... ...que luego lo rebajamos con agua a los 33... Eh, ...cosa que significa una por alcohol, dos por agua. Eh, alcohol base también se puede usar anís... ...o otro, según uh, sea disponible. Entonces, este alcohol se divide en cuatro partes. Una cuarta parte eh, se le ponen eh, las nueces... ...que tienen que macerar por 9 eh, días el cálculo es eh, tres nueces por litro eh, si nos pasamos de los nueve días eh, va a empezar a amargar entonces esto ahí tiene que ser un poco eh, eh, austero ¿no? otra cuarta parte se pone eh, el azúcar eh, el cálculo para el azúcar es 50 eh, gramos por litro pero también esto es opcional, hay gente que le gusta más dulce y gente que menos, ¿no? Y esto también tiene que macerar 40 días y hay que removerlo todos los días para que se haga bien eh, el, el charop, ¿no? Y el resto del alcohol, que es la, otra, eh, la mitad, las dos eh, cuartas partes, eh, se le añaden las plantas. Eh, sobre todo se utilizan las uh, denominadas plantas de San Juan que es hipérico, romero, lavanda, eh, salvia y varios tipos de menta pero también se aplican uh, varias plantas aromáticas y medicinales ¿no? y, y esto tiene que macerar eh, 40 días todas las maceraciones eh, que antes he comentado se tienen que hacer a sol y hombra nosotros lo metemos a los ventanales donde mmm, bueno en la masía catalana está orientada siempre hacia el, el sur la fachada entonces bueno ya ahí pues mmm, tiene esa sobre sombra que necesita eh, Tengo que comentar, ah, el detalle que las nueces verdes se ponen con la cáscara. A veces hay que machacarlo con un martillito para poder meterlo en la garafa y luego se me olvidó decir que pasados los nueve días eh, se cuela este alcohol y se mezcla con el alcohol de las plantas y ahí eh, se queda hasta que pasen los 40 días. Eh, y pasado los 40 días, se filtra todo, se mezcla y se embotella. Y luego se tiene que esperar 6 meses para degustar. Así que bueno, para Navidad, más o menos, ya se puede hacer el primer chupito. Traducción. <risa> <risa> Salud. Bueno, eh, ni ningún ninguno de los pisca, así era con... Ko hasieran Pepik esaten seguna zelar rata fia ba, edari katalan tipikoa dela, beraiek jarraitzen dutela edari hau egiten, e, bat tradizioa hau e, mantentzen jarraitzen dutela Eta esaten zuen ere bai San Juanan egunean egin ohi dela, alde batetik kontu erlijioengatik baina baita ere San Joanean ba, erabiltzen diren belarrak bere puntu o berenean e, egoten direlako eta beraiek ordun arrazoi honengatik ba jarraitzen dut ere bai fetxa hauetan egiten ratafia hau. Endika kemango digu RZ-ren nondik norakoa? Da bueno, ba, e, alkohol erabiltzen duten alkohol basea ba 96 e, graduko alkoladea edo bestela nizakin ere egin lehike, baina, bueno, laro graduko alkola erabiltzen baduzue, eh? ba, hori du behar saitezte, e, erena e, errebajatu behar da hurakin, ez? Ba, parte, e, alkohol parte bat, da beste bi ura hura izan behar dire, Bu, bueno, gero, e, alkohol horren erdia, ja errebajatua, ba, landarekin m, m, ba, nahazten da, da hor, e, dozein, bueno, oi, San Juan, San Juan dar, Belarrak, lasel, lasel, San Juan, San Juan dar Belarrak erabitze dituzte, sal, e, ba, e, menta asko, salbi ere bai, e, gero, ba, senda Belarrak erabitze dituzte, da, bueno, da hori berrogei egunez, e, uste dute mas, e, maserazio prozesu batean, non berrogei egun hoietan eguzki eta itzala eukibar duten. Gero, ba, l, l, gero, ba, E, alkohol guzti horren e, erena ere bai, ba, behat, e, iru intxaur litroko sartze dituzte e, txikituak, gero ba, intxaur berdeak baldin badire, ba, askazalarekin sartzen dira, bestela lehorrek baldin badau de, askazali gabe, da hori behatzi egun pasata, e, kendu behar daz, e, mik, mikatza, sapore mikatza ematen dio alkoholari. Orduan, ba baditugu ja laurdenak, da 3 laurden horiek betez e, egun pasata laurdeno, e, la orden hori sartzen dugu landaren alkola dakan da iragasi ta dugu. Da hori berrogei egun usten da eguzkitan. Da gero, falta den laurdena alkolaren laurdena azukrarekin nahzten da gutxi gora gorabehera 50 50 g/lko. Da hori maserazioarekin e, nazten da nazia dagonean, da berroge egun pasadirenean, direnan, ba, 6 iragazten da gotteten sartzen da 6labete iraun behar du berri, osea, probatzeko. Guztira 6 ba, ilabete eta berrogi egunetan egiten da. Da, bueno, da hemendikikan ezin, ezin duzu e probatu, baina oso oso gosoa dago ekarri digute Rotafia, Y bueno, eh, animatzen dizuet, ba, suek ea egitea, da, hae, urrengo batera arte, es, eh, lagunak, bueno, eh, ya, ja, jun, jungo era agurtzen, bueno, Santi. Bueno, pues nada, Pepi, es que ricasco por estar aquí, y nada, pues animar a la gente a que os, vaya, os vayan ahí a visitar, y que os echen una mano con la huerta, y la plantación de todas estas verduras que utilizáis ahí en la huerta. Vale, muchas gracias yo por haberme invitado <risa> eh, Muchas gracias Pepi por venir Ha sido un placer tenerte y Igualmente esta, Este regalo, receta que nos has dado Ya lo pondremos en, a prueba Y, y hacemos intercambios también. de pacharán por Atafía ¿no? No, estaría, no estaría nada mal <risa> Nada mal <risa> Bueno, va Kermi ya Torchaga TVA Muchas gracias Pepi por venir Que te vaya bien y que te lo pases muy bien por aquí Y que no te haga trabajar mucho el Santi Que es muy suyo Da, bueno, hori ba, e, garri bat egingo izuet, e, aste e, buru honetan, gaztetxean e, berri irekiera ospatzen dugu. Oztiralean bertsoa faria dago, e, be, amarre eurotan, behatzitan hasiko da, da, Julio Soto, Manugo Jogana eta Julen Zelaieta, bertsoa leherek egiteko ditugu gurekin. Nahiba ez dute sarrera hasian zunbilan eta gaztetxeian salgai daude. Animatu zaitezte kristomenua dago, oso gosoa da amorez eginda. da. Na gero e, larun batean kontzertuak hauiko ditugu Madeleine, hemen inguruko taldea eta laeti traban ban edo labeti traban hoiek naparrak eta bueno, behatzitan hasiko da kontzertua. Da gero igandean, transgeniko eri buruz, ba, elke, elke, bueno, itzaldi bat eukiko dugu. Be, ba, etortzen Ematen duenak, ba, Euskal, Herria, Euskal Herrian bira ematenari da txarla honekin, da bueno, animatzen zaitu ustez. Zeitan, nazten da itzaldia eta han lagunak esker Ezkermia entzuteagatik, antxeta irratia, oroitzapen bezala, antzeta larobiita behatzi puntu zazpin da asko limoi da gero eh, blogean entzun dezakeue Erriotzak. infon., bueno, lagunak mila esker hor egoteagetik da gero arte. Erantzun din gabe Urteak garamazkizun Uztia guantatu nahian ez erdoltu gabe Hotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko sortzietatik bederatziak arte. Pausumediak ekoiztutako saioak. Bidasa oldeko saioak.